Blancos Y mucho frío. Ahora, como se está levantando esa helada, hace un poco más de frío que hoy más temprano, seis y media de la mañana. Sí. Por lo menos a la hora que me levanté yo. Mm. Eh, este vientito hace que baje un poco la temperatura, el solcito sale ahí esperanzador, por ahora este, apenas muy tibio, y algunas nubecitas, pero apenas. Te digo que está bastante, bastante despejado el, el cielo, por lo menos mirándolo, después hay que ver... Este, Eh, técnicamente si eso es despejado, o parcialmente nublado. Y dice el servicio, dice ligeramente nublado. Ligeramente, bueno, tener esa, esa, sí, esa palabrita. Ligeramente significa que está bastante despejado. Sí, sí, tal cual. Eh, después, bueno, se ven algunas nubes, por supuesto, o, o también se ven este, apenas, apenas algunas nubes. No, no son nubes de, de, de, de composición de tormenta, ni no, mucho menos. Así nada que, que ver. Ojalá que después de todo esto, eh, con la luna casi yéndose, porque apenas se ve. y el solcito vaya vaya mejorando el clima. A esta hora está muy frío, sí. hay que abrigarse o ponerse lo que cada uno tenga ganas, pero hay que salir, si salís a la calle, salí con abrigo porque hace mucho frío. Sí, bueno, la térmica está casi 5 grados bajo cero, Mauro. Cinco grados, impresionante, por eso. Bueno, Pali, este, nosotros vamos a estar recorriendo un poco las canchas de la ciudad, contando este, algunas algunas cosas que vayan surgiendo o nos vayamos enterando. Eh, dos temas para comentar ahora muy cortitos. Uno tiene que ver con eh, la actividad que va a volver a retomar el merendero Angelina, que está en la localidad de Toaí, en la calle eh, Bendramini, Casa 204 del barrio 33, ahí muy cerquita de Radio Cermesa, 4 o 5 cuadras. Este merendero había cerrado en marzo por las clases y mañana retoma la apertura, abre de manera presencial. Mientras tanto, todo este tiempo, eh, las personas que manejan este merendero siguieron asistiendo a cerca de 33, 35 familias que les daban este, la leche en cajas, les daban las facturas, les daban algunos panes, eh, también algunas... algunas viandas durante el fin de semana, pero ya mañana lo van a retomar de 3 a 5 de la tarde, eso está bueno para, para destacar, tratan de hacerlo en un horario donde está más o menos eh, lindo el día y no se ponga muy frío, de 3 a 5 de la tarde, ahí en el barrio 33. Eh, en su momento, eh, el Lorenzo El Vasco Veola, en pleno verano, había este, instalado unas piletas Y había sido un éxito total ese merendero porque muchísimos pibes y pibas del barrio no tenían este, una pileta para, para disfrutar en verano y él consiguió un par de piletas pelo pincho y eso fue una explosión de, de pibes que casi que no entraban en el patio de una casa social porque se hacen una casa, en una casa social. Así que es una, un dato que está bueno poder... Este, Contarlo, reflejarlo y también este, remarcarlo que mañana este, 15 abre o reabre sus puertas del merendero Angelina todos los sábados ahí en el barrio 33 de la localidad de Toay. Bueno, muy bien. Y la otra noticia tiene que ver con eh, los autoconvocados de la CPE. ¿Qué pasa? Que estos días no hemos escuchado ni hemos visto ninguna manifestación después de los descuentos. Lo que ha pasado en estos días es que han organizado una rifa eh, donde sorteaban algunos premios para poder este, juntar la plata que le descontó la cooperativa Popular de Electricidad eh, en sus saberes cerca de un 40% a algunas personas que son las que vienen haciendo las manifestaciones o están de asamblea permanente. Pero por otro lado... El, el otro, digamos, la, la otra vía de, esta, de este conflicto tiene que ver con la presentación que hizo, que hicieron los autoconvocados en la Secretaría de Trabajo, donde le eh, explicaron a través de una nota al Secretario de Trabajo que eh, le habían descontado sin ninguna razón o sin ninguna causa. Esa, esa nota la recibió Marcelo Pedontá. y corrido traslado a la cooperativa para pedirle explicaciones de por qué había descontado cuando no había ninguna información ni de los autoconvocados, ni de la cooperativa, de una acción directa, o sea, de un paro o de una medida de fuerza. Lo que dicen desde trabajo es que esto que hizo la cooperativa no eh, está encuadrado en, ninguna, en ningún marco legal eh, para descontar, estiman que eso hacía... A, a, A, primera, este, a primer golpe de vista no estaría dentro de, de lo legal pero bueno, están esperando la, la contestación a esa nota que presentó trabajo a la cooperativa o que le mandó trabajo a la cooperativa para saber en qué se basaron para hacer los descuentos uh -huh. todo esto seguramente seguramente la semana que viene una estima por los días este, eh, hábiles se va a conocer el, el porqué de los descuentos a los autoconvocados que nunca llamaron a un paro, según ellos nunca dejaron de hacer los trabajos que tenían que hacer y estaban de asamblea permanente con manifestaciones ruidosas en la cooperativa porque pretenden una mesa de diálogo para mejorar los sueldos. Así que hay dos vías, una, el que lo hacen los mismos autoconvocados de poder este, eh, eh, este conseguir recursos para... Este, eh, eh, Este, paliar un poco la situación de los descuentos y la otra es la vía eh, más formal que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo que ya intervino y está esperando una contestación de la cooperativa Bien, bueno Mauro, bueno estaremos atentos y atentas acá, más vale eh, Cuando tengas más novedades, por supuesto, al aire No me congelo, estoy sí, ahí padre. Dale Mauro, nos reencontramos Dale, hasta luego